Ormo no local de flatulgles Agora alde a Tamam Ou risumpida a forma de Ai mamalai, ai ah. los saludos Jorge he iniciado este programa con estrenos como siempre para todos ustedes desde Lima a Perú Splitting Zones acaban de lanzar un EP del cual les estragó el tema Mua, mua! seguidamente sí, nos llevamos un poco al interior la banda interior del Perú La banda es Atuxiza Y el tema es Urqui Runa Con Fidiyuki De esta manera le damos la bienvenida a todos ustedes Pero no sin antes expresar un fuerte abrazo Para estas fiestas que venimos pasando En todo el mundo Pero antes de continuar lo vamos dejando en las radios que nos retransmiten Las radios que nos retransmiten son Radio Ucan en San Fernando, Chile Salimos los martes a las 23 horas Los pueden ubicar en www.radioucan.cl En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM en Marcos Juárez en Córdoba salimos los domingos a las 19 horas y la web es www.radiofmplay.com.ar en Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas Y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar En España salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org Y de igual manera salimos en... Sol y Rabia, los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solirabia.com En Costa Rica nos reproduce Radio Tico Sound y salimos los lunes a las 13 horas a través de la señal de www.ticosound.com Y en Lima también nos retransmite Radio Yerabuena los viernes a las 21 horas y la dirección web es www.radioyerbabuena.com y en Lima Perú Radio 414 nos transmite los miércoles a las 18 horas y la dirección web es www.radio414.com. Este es otro estreno Vineste Ecuador, la banda armada de juguete y el tema es Princes. You're waiting for back to home Tell me what you think about this flow This time I'm not the same fool you knew yesterday But your voice in my mind And is really hard to hide This time I'm not the same fool you knew yesterday But your voice in my mind And is really hard to hide Que me querías tragar Anoche en la rica bitch Bailabas como bitch A ritmo de sublime Que más podrías pedir Porque en la noche te dicen La princesa la reina de la calle La doncella dorada Calavera de gringa Loca novia del comandante Que te saca el parín Con la pinga el aire wow. Y el tema es otra cabeza. La, la banda es Bestias Mecánicas Y el tema es Sin Amor Con un feed de Yeah Love hey La banda es Nina Suárez y el tema es Batalla Naval. bandis y el tema es saltar a la valla Inicial. un cabrón este pueden por favor acercarse un poquito para que el señor justicia pueda ubicarlo gracias no eh, hay en que ir a por favor fidel rey alter y el tema es cross Escuchemos ahora a la banda peruana 3 al hilo con el tema Es Mi Vida. El mito de Romeo es el tema que nos traen desde Madrid, España, la banda de Perdidas a Río, banda formada el año 2021. Este tema viene en su primer álbum titulado La Ballena Riga. Desde Lima, Perú, escuchemos ahora a Entre Sombras con el tema al final del día. hasta Chile para escuchar el nuevo tema de la banda Caucio, la canción es Noche de Paz Madre, banda argentina formada el año 2013, nos presenta su nuevo tema, la canción se llama Miserables. Echemos ahora a la banda peruana La Bestia con el tema Las Calles. Escuchemos desde Galicia a España a Moon Trials con el tema Erase My Nightmare. Sin antes dejar nuestro contacto que son programmixtura.com, para programmixtura.com, .es. estamos en las redes sociales con Feo como Program Mixtura Oficial, en Instagram como programmixtura-perú, estamos en Twitter a través de arroba pmixtura, así que es bien fácil ubicarnos y les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio Ucán, en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba. Y la web es www.radiofmplay.com.ar En Argentina también salimos a través de Radio Crimen. Y los puedes encontrar en la web radiocrimen.com. .rj.net.ar En España salimos a través de Onda Toledo La dirección web es www.ondatoledo.org Y de igual manera salimos en Sol y Rabia La dirección web es www.solirrabia.com En Costa Rica nos reproduce Radio Tico Sound Y salimos los lunes a las 13 horas A través de la señal de www.ticosound.com Y en Lima también Nos retransmite Radio Hierbabuena Y la dirección web es www.radioyerbabuena.com Y en Lima, Perú Radio 414 Y la dirección web es www.radio414.com Nos vemos en una próxima edición